Paraná, Entre Ríos. Teléfono 0343-4230-396. Fin del espacio publicitario. Argentina. 570. nuestra productora Noelia orman ya es el Jet set, así que no hay ningún problema. Gracias a Damián Fernández por la cortina. Diego Cabaco, ¿cómo te va? Buen día, felicitaciones. Hola Fabio, buen día. Bueno, muchas gracias, muchas bueno, gracias. Me imagino que muy contento, muy entusiasmado, eh, contento por lo que pasó y entusiasmado por lo que viene, ¿no? Sí, sí, principalmente eh, contento. Eh, ahora con un poquito pensando más en frío y ya pasaron varias horas, eh, tomando conciencia de lo que, de lo que se hizo ayer, ¿no? Eh, ganar dos partidos seguidos en el, en el Poli contra el, el último campeón eh, con todo lo que eh, lo que es Peñarol lo que es lo que ha sido en los últimos años eh, es muy lindo la verdad que es muy lindo y, y bueno eh, estos días por lo menos a, a disfrutarlo este han hecho una gran serie ¿eh? porque independientemente de, de haber perdido el partido ¿El segundo, el primer partido o el segundo fue el que eh, perdieron ustedes? El primero. El, el primero, el primero 79-73. Eh, con un, bueno, con un Ossimani que estuvo muy bueno en ese momento. Después, eh, inclusive hasta en ese partido, es como que habían dominado el trámite del partido, el juego, el juego en sí, ¿no? es como que lo habían dominado. Obviamente ese día estaban enchufados, este, Leo metió también muchos puntos de, de tres y Leo jugó también una... una buena serie en general, ayer también Leo tuvo una buena participación, habló de Leo Gutiérrez, pero ustedes en general dominaron el juego, el trámite del partido, ¿no? Sí, sí, sí, sí. creo que lo dominamos en, en la parte defensiva, más allá de, como vos decís, eh, Cosimani en el, en el primer juego hace un, un juego increíble, la verdad que era, era para aplaudir, cuando terminó el partido era para aplaudirlo, pero... Sabíamos que, que, que tienen, tenían mucho gol en, en todas las posiciones, tienen jugadores de, de muchísima jerarquía, con experiencia y, y mil batallas encima de estas, en estas instancias. Entonces sabíamos que eh, tenían que pasar por lo, por el tema defensivo. Eh, desde el primer juego sacando a, a, a Osemani, después creo que, que lo manejamos bien, lo manejamos bien porque eh, no los dejamos jugar cómodos. Eh, Eh, aprovechamos el segundo partido la, la, la localía Y después, bueno, sabíamos que teníamos que venir acá y, y, y recuperar la localía Que era muy difícil Así que hicimos dos juegos acá en Mar del Plata Defensivamente perfectos La verdad que sabíamos que Leo podía Iba a aparecer, no podía Iba a aparecer en algún momento Porque tiene gol En, en, en todo momento eh, Pero bueno, no había que dejar que aparezcan los otros, otros jugadores y, y creo que Creo que se hizo perfecto Y eso fue lo que pasó, ¿no? Porque es, se se traza un plan eh, sí. de este muy buen equipo como como es gimnasia que juega muy bien al básquet eh, y se cumple después porque ayer apareció Leo con 22 y Martín sí. cerca Largo y el resto eh, no llegaron ni de cerca a doble dígito. eso Ese plan se cumplió a la perfección. Sí, sí, sabemos que Peñarol eh, vive desde el del, del tiro exterior. Eh, no, no no iba a ser la excepción esta... esta Esta instancia y han ganado todo, han ganado todo con ese con esa arma ofensiva. Entonces, eh, los teníamos que mandar a, a un plan B, que el, el, obviamente nuestro cuerpo técnico lo, lo, lo, lo evaluó, lo vio, en, eh, lo escouteó, y, y bueno, había que mandarlos a, a un plan B, que, que no se sientan tan cómodos, cómodos tirando de, de tres puntos, y, y bueno, sí, se hizo, se hizo. Por ahí sacarle el tiro a Leo, que obviamente es, es el arma ofensiva. preponderante y, y mandarlos más a jugar al al poste bajo a, a a lo que sea de dos puntos y y bueno acá en el poli se hizo se hizo muy bien se hizo muy bien y después obviamente eh, en ofensiva nosotros eh, jugamos muy tranquilos el el, el tercer juego eh, se nos podría haber escapado del partido también y, y, y en los momentos más críticos del partido seguimos jugando igual de la misma manera no nos fuimos de la línea de juego y y creo que eso nos dio una una cuota de confianza muy grande para, para encarar el cuarto juego es importante eh, el convencimiento no eh, por la forma que después ustedes realizan en la cancha los los juegos el convencimiento de Gonzalo García no eh, para sí. para meter la idea y que que y ustedes la, la puedan respetar y llevar adelante como lo hacen sí, sí sí ya viene del año ya viene desde el año pasado la claro, temporada claro. pasada eh, a repetir una la gran cantidad de jugadores de la temporada pasada eh, ya hay un entendimiento ¿Cómo que más fácil? Claro, mucho más fácil, mucho más fácil. Eh, lo, lo, lo integramos a Fede Aguirre que que que también es un digamos, termina siendo por sus números son impresionantes a veces, Mamá, pero como es un es jugador Fede. ¿eh? Sí, sí, sí, sí, la verdad que sí, la verdad que cuando termina viste los partidos, mirás la planilla y es es terrible, suman todos los en todos los casilleros, pero es un jugador que se adapta bien al al juego de equipo. por momentos pasa a ser un jugador de rol, y bueno, entonces lo entendió, y, y bueno, este año fue, fue igual que la temporada pasada, queríamos dar ese, ese pasito que nos, donde nos quedamos el año pasado, claro. eh, a un pasito de semifinales, y, y bueno, ahora sí. por suerte se, se pudo dar. Claro, porque con esta victoria ya alcanzaron la sí. final de la conferencia, claro. que vienen siendo las semifinales de otro claro. año, ¿no? Claro, sí, este... sí, sí. sí. Bueno, y, y, y, y el tema del equipo corto, ¿no? Porque, bueno, Pablo lesionado, este una ficha menos, eh, ¿cómo, ¿cómo juega en la cabeza eso? Porque, a ver, ya se ganó una serie, ¿no? Peñarol venía con algunas, algunos problemas de lesión también, ayer apareció Adrián Bocha después de un tiempito, pero jugó en inferioridad de condiciones, bueno... Lo que todos sabíamos ya también de, de Franquito Giorgetti, que tuvo ese, esa, esa mala suerte en, en el hombro ahí jugando en Comodoro. Digo, eh, se viene. Eh, cualquiera de los rivales que te toque ahora eh, son rivales que están armados, completos y que van a venir con un envión anímico como el de ustedes. no ¿Juegan a la cabeza de ustedes esa ficha o a esta altura no? Y ayer lo hablábamos en el vestuario cuando eh, nos tranquilizamos un poco y, y nos miramos y, y más allá del laburo excelente que hacen los juveniles con nosotros, el, el, el, el, de, de lo que aportan en el, en el día a día, de, en la cancha terminamos siendo siete jugadores, como vos decís, claro, por eso, y ¿sí? nos miramos y decimos solamente con siete jugadores y ya nos pasó este año cuando Leo estuvo también mucho tiempo afuera, después Pablo Pablito también se les había desgarrado y estuvo también un tiempo afuera y... y el equipo siguió ganando, y, y tuvimos esa raza que ganamos afuera muchos partidos, y creo que pasa por el convencimiento, como vos decís. Eh, después el tema del descanso lo maneja bien Gonzalo, con, con, con, el, con, con Claudio, el profe, con Martín, y lo, lo, lo manejan excelente, el, el tema de, de los descansos, de los días, eh, pero creo que pasa por un tema de convencimiento, la verdad que no sé no sé bien bien qué es, pero... el equipo se siente bien, se potencia, cada uno nos potenciamos, sabemos que, que, que nos falta, eh, ahora nos falta Pablo, que en, el, en, el, en la pintura es muy necesario y, y bueno, hay que ayudarlo a Sam, a Clancy, a Diego Guaita y con Fede R nos vamos repartiendo también los minutos en, en, en el juego interno, que también termina siendo medio mentiroso porque jugamos muy abiertos Eh, pero bueno, creo que pasa por un tema de, de convencimiento Como decir decís, de confianza y de, y, y, y de encarar los juegos Cada juego con, con una responsabilidad muy grande Juega lindo gimnasia ¿eh? Juega lindo gimnasia y, y, y yo se lo decía el otro día a Gonzalo y, Independientemente de los resultados <coughs> A veces te pueden dar A veces no, porque sí. pasan un montón de cuestiones Te encontrás con un equipo como Peñarol No fue el sí. caso Pero vos decís, bueno, los tipos por ahí no juegan tan lindo O no están jugando tan lindo Sí. Eh, pero te agarran una misma noche enchufado, Simani sí. Gutiérrez sí. sí. cualquiera de los muchachos y te hacen 4 sí. o 5 triples cada uno se acabó el partido, o sea no sí. hay forma de es eh, que juega la cabeza exacto. cuando nos gana Peñarol en, en Comodoro eh, vos lo pensás ¿cómo claro. puede ser? venimos jugando bien y viene el primer partido, te ganan, te sacan la localía creo que después del segundo partido ahí el equipo como que se soltó tuvimos confianza y, y encaramos la serie de otra manera Bueno, y esta, esta continuidad que tiene que tiene Gimnasia, que tiene Gonzalo, la, la, hay que hablar siempre de las cuatro patas, ¿no? De los dirigentes sí, por un lado, sí. cuerpo técnico, jugadores, la gente. Todo tiene que ver con todo, nada es casual. Y más en un sí. deporte tan lógico como el básquet. Digo, vos tenés mil batallas, sos uno de los jugadores que, que más partidos tiene en la actualidad de la Liga Nacional de Básquetbol. Vos sabés bien que esto, sí. eh, estas cosas no son casuales. No, no, no, no, no. No, justamente anoche lo. lo... Lo pensaba, lo hablé con un colega tuyo también y, y, y bueno, cuando hay tranquilidad desde arriba, desde la... Desde la Dirigencia. Sí. Claro, de, de, desde ahí para abajo, si, si, si te dejan, si dejan al cuerpo técnico trabajar con tranquilidad, si eh, eh, estás al día, si sabés que no hay problemas económicos, que, que, que viajas de, de primera, que eh, a la larga los resultados se, se tienen que dar, a la larga se dan. Y el año pasado... se dio muy rápido todo también se dio muy rápido todo en la primera fase que hicimos la mejor primera fase de la historia del club y bueno, desde desde ese momento la dirigencia siempre apoyó nunca un pero, nunca nada y siempre trabajando para que el equipo esté 10 puntos y este año mucho más todavía no siempre obviamente con la presión de que la gente quiere más, de que los dirigentes quieren más pero nosotros siempre con el mensaje de estar tranquilos de ir paso a paso y y obviamente Gonzalo siempre inculcando eso en el vestuario porque si no hay, hay si no hay una bajada de línea desde el cuerpo técnico eh, es, es muy difícil y, y si sí, es como vos decís si no están las cuatro patas eh, estabilizadas es, es muy difícil pero en este caso eh, está muy clarito que está todo bien eh, Diego te quedás una temporada más tenés contrato como es tu situación no. no no no tengo contrato, no no tengo contrato pero eh, están están hablando Y Le debías quedarse Sí, sí, sí, estoy muy bien Sí, sí, sí, sí, sí estoy muy bien Estoy muy bien y, y, y la verdad que Cuando uno encuentra un lugar donde te tratan bárbaro Donde estás con gente eh, de, de buena de buena madera Y los resultados se dan Y todo lo que estamos hablando ahora eh, dan, dan muchas ganas eh, Obviamente que el tema mío también pasa por el tema familiar Que tengo mi familia acá en Mar del Plata Y, y, y bueno, tengo que... Obviamente tengo que poner las cartas sobre la mesa, no, no puedo decidir sobre, solamente por mí, por mí solo, tengo que decidir por, por cinco ya, así claro, que claro, eh, claro, claro, es todo. muy difícil, pero sí, tengo muchas ganas, y sí, tengo muchas ganas de seguir, la verdad que, que sí, ojalá, ojalá se pueda dar. Dieguito, un abrazo enorme, felicitaciones por lo que hicieron, que no fue poca cosa, ¿eh? son parte de la historia, eh, como en bueno. su, su momento fue la luz, la luz de Santander, que dejó afuera en semifinales a Peñarol. Sí. Eh, un equipo que uno está acostumbrado en los últimos años de la Liga Nacional, este a bueno, pero todo tiene un ciclo, ¿no? La vida y, y sí. siempre hay que re ir recambiando. Le pasó a Tenas de Córdoba, o el más grande, sí. o el más ganador, sí. este, así que seguramente que Peñarol se va a poner bien en, en cualquier momento. Te mandamos un saludo no. enorme, nos estamos viendo en cualquier cancha, y bueno, eh, nada, felicitaciones por el momento. Bueno, eh. bueno, muchas gracias Fabi, gracias a vos también por por la buena onda, siempre hablando eh, afuera, fuera del micrófono o por las redes sociales, así que te agradezco, te agradezco también siempre por, por la buena onda que tiras Bueno, muchas gracias, muchas bueno. gracias, Diego, un abrazo enorme. Gracias, la palabra todos, de Diego Tabaco, jugador importante en esta estructura de... Son todos importantes, cuando un equipo tiene siete jugadores, este todos los jugadores son importantes.